El femenino de gimnasia y de estudiantes se jugará en el bosque. Por la fecha 7, gimnasia y estudiantes se enfrentará en la cancha de gimnasia el próximo domingo desde las 4 menos 20 de la tarde. La venta de entradas comenzará hoy en la sede social del club, ubicado en calle 4. En la última fecha, gimnasia igualó ante Boca por 2 a 2 en condición de visitantes mientras que Estudiantes cayó por 1 a 0 frente a River. Será el segundo encuentro entre los elencos platenses en la era semiprofesional del fútbol femenino. En 2019 se disputó el último clásico también en la cancha del lobo el cual terminó igualado 3 a 3. Continúa la campaña de vacunación antigripal. Hoy arrancó el cronograma de vacunación antigripal para mayores de 65 años, embarazadas y personas de riesgo en La Plata en el marco de la masiva campaña de inmunización. Según precisaron desde la comuna, tras la primera instancia de vacunas destinadas al personal de salud continuará la aplicación para los distintos grupos de riesgo en los vacunatorios y centros dependientes del municipio. Según informaron, las dosis se aplican de forma gratuita en el vacunatorio central de 55 entre 18 y 19 que brinda 20 cupos en el turno mañana de 8 de la mañana a 12 del mediodía Para mayores de 65 años y 30 cupos para personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo y embarazadas. La misma cantidad de vacunas se repite en el turno tarde de 1 a 5. Un servicio que informa más cerca. Vecinos de Punta Lara rechazan la construcción de murallas de hormigón en la ribera. Los vecinos de Punta Lara se autoconvocaron para rechazar la construcción de un murallón costero que lleva adelante la municipalidad de Ensenada. Los frentistas aseguran que la obra devasta el medio ambiente y veda a la población del derecho al de acceso al río y sus playas, ya que los planos no están contemplados los accesos a la misma. El grupo, conformado por ciudadanos particulares y autoconvocados, entre los que se encuentran vecinos de Punta Lara, deportistas, ambientalistas y profesionales con incumbencia en la problemática, presentarán un recurso de amparo colectivo para realizar el reclamo por la vía judicial.